Momento para hablar unos minutos con Yara Arcuri, la gerenta de telecomunicaciones de la CPE de Santa Rosa. Yara, Pablo, te saluda. Buen día. ¿Cómo te va? Hola, Pablo. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, me alegro. Y, bien. Yara, eh, contanos, a ver, eh, ¿recibieron la licencia para prestar televisión por cable en la localidad de Catriló, una de las interconectadas de la CPE? Exactamente. Sí. Eh, este es un trámite que se había iniciado en el año 2017 cuando la cooperativa solicita autorización para extender el, el área de cobertura del mm. servicio hacia lo, la, la localidad de Catriló. Y bueno, el viernes eh, fue cuando finalmente ENACOM aprueba el otorgamiento de la, de la licencia. Mm. Eh, cada localidad que tiene Interconectada necesita tener su propia licencia, ¿no, no sirve la licencia de Santa Rosa, por ejemplo? En realidad es, mm. es una extensión, pero ah. sí, ENACOM es, es la autoridad competente que, que realiza ese tipo de, de otorgamiento. Ah, bien. Y se demoró tres años, ¿no? Más de tres años, cuatro años casi. Se, se demoró, sí. No. Eh, cuando presentamos inicialmente, eh, lo hicimos en el marco de un reglamento general de, de servicios de radiodifusión. Eh, y con posterioridad a esa presentación, entra en vigencia un nuevo reglamento, así que ese nuevo reglamento no tenía previsión respecto de los trámites de autorización de extensión de licencia, como fue este caso, ah. y ahí empezamos con distintos ribetes jurídicos, y bueno, demoró todo este tiempo. Sí. Claro. Pero eh, al mismo tiempo la, la, la CPA avanzó con la obra de, para prestar eh, antes de tener la licencia. En realidad nosotros prestamos el servicio de telefonía y de internet ya. Ah. ¿eh? Esto refiere al servicio de televisión. Sí. Eh, de hecho, el servicio que se va a implementar se, se despliega sobre redes de, de fibra, de FTTH, que, que ya están allí. Ah, ustedes ya la, la obra la tienen eh, hecha porque brindan internet y, y telefonía. Exactamente. Ah, bien, bien. Eh, y ahora, ¿y cuándo estarían en condiciones de empezar eh, a prestar el servicio? Eh, Estimamos que los primeros días de julio, aproximadamente, si todo sale bien, eh, ya se realizaron las inversiones para adquirir los decodificadores, así que, bueno, estamos, estamos avanzando en eso. No, no. Eh, me imagino que eh, estarán pensando en extenderlo a otras localidades también, el servicio, ¿es así? Eh, a ver, siempre eh, es un una estrella de la cooperativa poder llegar a, a los asociados, ¿no es cierto? Mm. Eh, lo que implica la búsqueda de precios justos, porque es así, el impacto que tiene la cooperativa es siempre positivo en lo que es prestación de servicios, justamente en ese tema. Mm. Así que sí, se, siempre se está viendo alternativas y... y y viendo dónde se puede avanzar sobre las necesidades de los, de los asociados. Claro. Eh, ya eh, tiene una estructura de costos de, ahí de Catriló, eh, ¿qué va a pagar el, el, el asociado más o menos? mira el tema de precios lo, lo estamos analizando todavía, mm -hmm. eh, justamente siempre en la búsqueda de precios justos, ¿sí? mm -hmm. eh, va a ser un servicio distinto a lo que se presta en, en Santa Rosa, Porque en realidad el servicio... Allá no va a haber servicio básico, que se le conoce acá, sino que va a ser HD directamente, ¿sí? Así que va a ser un precio distinto. Uh. Eh, de todas maneras, ya te digo, siempre está el, el, bueno, el tema de, de lo que pueda pagar el asociado, eh, que sea justo y, y bueno... Mm, Que esté en consonancia con un servicio de, de calidad ¿cierto? Claro. Eh, y, ahora, y por qué no, no no no dan el básico allá en Catrilo eh... porque son son redes de, de FTTH, son de fibra óptica que sí. es una mejor una mejor calidad lo que eso permite prestar un mejor servicio una mejor calidad de servicio ah, así que el claro. servicio básico ya sería directamente con HD Ah, bien, bien. Es una cuestión técnica te, te, de tecnología eh, que ya Exacto. tiene. Exacto. Claro, Viste sí. que lo que es tecnología va avanzando sí. de manera bastante estrepitosa, así que bueno, las redes que se desplegaron en Catriló no es lo mismo que la red que se ha desplegado hace, desde hace 20 años acá en Santa Rosa, ¿cierto? Se va avanzando en eso. Claro. Eh, y ahora, y en general es eh, durante la pandemia, eh, te hablo en general sobre todo el servicio que prestan acá de, de, de, de telecomunicaciones, eh, sí. ¿han ganado asociados, asociadas? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se ha comportado? Porque estoy pensando, digo, eh, eh, tuvimos que encerrarnos durante bastante tiempo el año pasado y la gente ha consumido más internet y, y estas cuestiones, me imagino. Exacto, sí. ¿Sí? Eh, hubo obviamente un mayor consumo de ancho de banda, uh -huh. eh, justamente por este tema. Eh, las actividades eh, tanto educativas como lo que es el teletrabajo implicó que haya un, un mayor consumo de ancho de banda. Uh -huh. eh, hubo cambios de ancho de banda, es decir, los asociados lo que hicieron fue aumentar la velocidad, uh -huh. no todos, uh -huh. pero hubo hubo varios cambios de ancho de banda. Eh, y bueno, sí, era era una consecuencia inevitable, ¿cierto? Claro. Eh, ¿Hay algún porcentaje, alguna estadística que tienen desde la CPE de esto, del año pasado? Mira, ¿No? eh, ahí ya te digo, ah, bueno. tres, aproximadamente eh, de lo que fue, porque en realidad las estadísticas hay que diferenciarlas de lo que fue el inicio de la cuarentena, sí. eh, allá por abril del año pasado, ahí el crecimiento fue del 34% aproximadamente. Ah. Y eh, bueno. Eso fue un pico, se mantuvo, ¿sí? y en diciembre bajó un poquito y ahora volvió otra vez a aumentar eh, cuando se volvió al aislamiento. Al ah, bien. ¿Esto que son? ¿Asociados que piden este, más ancho de banda, más velocidad? Claro. Mm. De todas maneras, eh, tenemos más de la mitad de los asociados con la velocidad más baja, que es la velocidad de 6 megas. Es una velocidad que ya está discontinuada de la venta. Pero bueno, eh, hay muchos asociados con esa velocidad mínima. Y ahora aprovecho y te consulto, eh, ¿en qué etapa está, o si está en stand-by, el tema de la telefonía celular? Eh, ¿Qué nos podés contar de, de ese proyecto que ya viene trabajando la cooperativa desde hace años, pero bueno, por distintos motivos este, se ha visto frenado? No, mira, por el momento no, no hay nuevas... Eh, nuevas noticias respecto uh -huh. a lo que es telefonía celular. Ah, bien, eh, la creación de empatel podría ayudar a esto. Esperemos que sí. Uh -huh. Esperemos que sí. Obviamente que, que lo que hace a la a la mejora de calidad y mayor servicios va a ser siempre positiva. Esperemos que sí. Bien, bien. Bien, Yara, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, destacar, eh, de, de ahí de telecomunicación en la CPE, si no, muchísimas gracias por estos minutos. No, bárbaro, gracias a vos, Pablo, muy bueno, amable. Bueno.